por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio bien bueno decíamos este eh, que íbamos queríamos entrevistar a un economista para que nos explique cómo es la situación de esta esta eh, suerte de corrida que se ha dado con respecto al dólar no gastando el gobierno nacional casi 2000 millones de pesos de unas reservas de 52.000 millones creo que era o 54.000 millones eh, en apenas en apenas 2 días, ¿no? Entonces, ¿cómo está eh, esta situación repercute en un gobierno que supuestamente eh, está luchando contra contra la inflación, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto eh, intentando contactar con Gastón Remi Eh, docente y economista, este que nos puede eh, dar una un buen paneo de la situación, ¿no? Así es, él está dando clases en este momento, ahora clase. tiene un recreo, así que tenemos 10 minutos cortitos para hablar con él. Por eso estamos haciendo todo eh, por eso, acelerado. Por eso nos sale todo, <risa> sí, por eso nos ha salido todo. Teníamos, exacto, pero era cronometrado así, teníamos, no podíamos perder más de 10 minutos en la primera entrevista, para la segunda entrevista tener 10 minutos. Claro, y son 10 y 21, así que me imagino que Gastón debe estar comprándose un panchito ahora en el recreo y ya va a hablar con nosotros. Si algún chico le pregunta este cuál, uh, ¿cuál es la tarea... <risa> o le deben estar haciendo algún tipo de preguntas, ¿verdad? no Así que bueno, ya estamos por comunicarnos con Gastón Remi para que nos aclare cómo... ¿Cómo esto esta situación, no? Porque sabemos que, que si la situación continúa así, si el gobierno tiene que salir a poner plata, digamos, en algún momento se va a quedar sin fondo y, y ¿qué va a pasar? Ese es el tema, ¿no? Eh, claro, claro. No, no es una situación de urgencia actual, digamos. E incluso puede obtener un crédito por parte del FMI. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en esa situación... Eh, no podría no podría el gobierno eh, salir de ese de ese atolladero, ¿no? Sí, así es, la verdad que estamos lo <risa> estamos mirando todo aquí en el estudio, cuento la situación para que la entiendan, digamos, no es que tenemos una mala producción, tenemos unos contactos que están bastante ocupados. Estamos viendo transpirar a nuestro productor, el segundo llamado que que Que no le sale Y bueno, son cosas que pasan en el vivo Y nosotros tenemos que hacer esto, hablar este Para que la radio no esté en silencio eh, Y bueno, estamos tratando Pasamos nuestros contactos también De paso a toda la gente que se quiera comunicar con nosotros <risa> Por, <risa> Por favor, bueno, que se quiera comunicar con <risa> nosotros <risa> este, Si alguien está escuchando y nos quiere contar algo de su vida este Lo puede hacer este se comunica con nosotros a través de nuestra página web www.rnma punto sea, sí, un mensajito de apoyo Claro, vamos cum <risa> estas cosas pasan en el vivo no así que bueno este si se, se ha puede... podido comunicar el mono así que vamos directamente bueno decíamos estamos en contacto con Gastón remí eh, docente y economista que eh, nos va a quitar nos va a quitar esta duda no es eh, importante. Eh, el gobierno ha gastado casi 2.000 millones eh, para sostener el, este el precio del dólar y sin embargo, bueno, ¿qué repercusión puede llegar a tener esto a la larga tanto en la cuestión de reservas, endeudamiento, como en la cuestión de... Y es la gran pregunta. Eh, Gastón, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Hay... Eh, sí. Decime, decime. Eh, Hay con esto... Eh, con esto que ha sucedido, eh, la amenaza de una nueva devaluación? Bueno, eh, o sea, en, los, en días eh, nuevamente el dólar volvió a dispararse alrededor de unos 500 aproximadamente, lo cual implica una pequeña devaluación. Ah. Eh, y bueno, eso no fue mayor debido a, a lo que vos decías antes, la intervención del Banco Central vendiendo un eh, poco más de 2.500 millones de dólares en dos días. Eso fue durante la jornada del miércoles y ayer. Y este, respecto, bueno, a, a, al gobierno que pretende eh, mantener, ya, a, en base a, a forzar la reducción del consumo, eh, mantener la inflación, eh, reducir la inflación, perdón, ¿esto qué impacto puede llegar a tener en la inflación? Bueno, eh, justamente eh, esta intervención del Banco Central de vender esta cantidad importante de dólares de las reservas eh, pone al descubierto de que uno de los motivos inflacionarios es justamente la disparada permanente del dólar. Okay. O sea, hasta entonces el Banco Central el Internet, eh, y el resto del Gabinete Económico del Gobierno Nacional eh, ponían el acento de la inflación en el gasto público. Claro. Eh, cuando muchos otros mostrábamos que esto era muy relativo y que más bien la inflación tiene eh, un fenómeno, es un fenómeno generado por propio sistema de negocios capitalistas donde por un lado interactúa el valor del dólar en la formación de los precios internos por ser una economía del de las importaciones de, de bienes eh, desde alimentos hasta combustibles y bienes industriales y por otro lado también en, en lo que es una concentración muy fuerte de los mercados y de la producción eh, que hace que haya cadenas tipo monopólicas que fijan los precios y ninguno está dispuesto a resignar un centavo de su ganancia claro. pero bueno esta intervención con el argumento de evitar eh, un, un nuevo salto inflacionario que viene preocupando mucho el gobierno porque evidentemente no la está controlando eh, cubierto de que la inflación evidentemente está atada a este al, a la evolución de, del dólar en la Argentina sí. eh, pero creo yo que también Disculpa, me muestra sí. más una situación eh, de cierto eh, de cierto falta de control más bien de la cual es la política cambiaria y cuál es la política inflacionaria del gobierno o sea porque ellos fueron modificando a partir de diciembre del año pasado los objetivos habían dicho que esperaban una inflación del 10% después la ajustaron al 15. ...puesta interna en el Banco Central... ...entre Sturzenegger y Marco Peña... ...por eh, bajar o no las tasas... ...de los bonos o LEVAX... ...que emite el Banco Central... ...ellos aceptaron la orden de Macri... ...de Peña de bajarlo... Eh, ...sin embargo en el día de ayer tuvieron que volver a subir... Eh, ...las tasas de interés... ...porque ven que no hay forma... ...de frenar esta corrida... ...que, que aclaro, no es que... ...el dólar lo está haciendo comprar... ...el ahorrista, el, el, el transitor sino que lo están a comprar grandes corporaciones, incluyen los mismos bancos que, que hoy lo compran eh, a 20 con 50 y mañana este lo tienen a 20 con 84, o sea, hacen un diferencial que al día a cargo de que el gobierno eh, ceda eh 2500 millones de dólares como fue lo que sucedió esta semana. Entonces es un negocio que lo está haciendo lo de siempre. O sea, las grandes corporaciones están especulando ...nuevamente con el valor... ...hola Gastón... ...hola, hola... ...parece que... Se, ...se cortó... ...no se cortó... ...parece que... ...este... ...no tiene buena señal... ...ahí está llamando de nuevo el mono... ...perfecto... ...podría hacer un resumen de lo que dijo Remer hasta ahora... ...este... ...no se sé, ocupa el tiempo... Eh, ...bueno pero venía... ...venía interesante justamente y me queda, vos sabes que me quedo en el aire una pregunta esperemos que no, esperemos que no suene el timbre del recreo claro, quedan dos que no... minutos para que suene el timbre del recreo si, sí, estamos al aire de nuevo se, se había cortado sí, se cortó eh, eh, una, una última pregunta pues sabemos que está en el recreo no te queremos no te queremos cortar eh, mucho tiempo esta situación eh, respecto al dólar no porque eh, Eh, bueno, no, no entra dinero a partir de las exportaciones, aumenta las deudas, las LEVAC como herramienta están mostrando también su límite. ¿Esta situación es coyuntural o puede llevar eventualmente a alguna crisis de financiamiento respecto del gobierno? Eh, por una crisis sí, sí, de financiamiento, por ahora no, porque está teniendo eh, mucha entrada de deuda. Entonces, todos claro. estos eh, capitales especulativos y grandes corporaciones le conviene endeudar a la Argentina. eso es un poco la estrategia, que es una estrategia igual que tiene patas cortas por la propia historia del país, claro. y siempre que se hizo situaciones de fuerte endeudamiento en poco tiempo, eh, terminaron siempre mal. Claro. y Por lo general termina pagándolo los trabajadores, sectores populares, porque va acompañado de, de devaluación muy fuerte, y en este contexto inflacionario ni hablar de disparada de precios. Lo que sí creo es que hay, por eso, un, un problema eh, profundo de un esquema donde eh, la falta de dólares eh, del comercio exterior, que está permanentemente dando saldos negativos, y las fugas muy fuertes de capitales que no se detuvo eh, desde desde los últimos años, eh, pues hay, hay una fuga sistemática claro. eh, muy fuerte de la dictadura en adelante, que, que bueno, hay autores me han ido mostrando muy claramente, eh, Basual escribió un libro hace poco que, que tiene gráficos muy contundentes, pero esta fuga que ningún gobierno, todos los que pasaron la frenó, hoy está teniendo valores muy altos, y, y bueno, eh, o sea los valores que salen eh, en forma de fuga entran bajo la forma de bicicleta financiera yeah. y nueva deuda, entonces ese es un esquema que al país le va a hacer un daño eh, tre tremendo, más allá de la coyuntura, pero que es una coyuntura también un poco complicada, creo yo, porque eh, se está poniendo al descubierto de que no está claro cuál es el plan del gobierno y del Banco Central para claro. controlar, eh, por un lado, la inflación y por otro lado, eh, lo que va a pasar con el valor del, del dólar. Perfecto. Eh, no te queremos cortar, no te queremos eh, gastar más tiempo, sabemos que estás este, dando clases, agradecemos sí. muchísimo la entrevista y... Quedaríamos este, en contacto para, en algún momento que puedas, una entrevista un poco más extensa. Sí, un gusto sería. Justo hoy me agarraron... Sí, sí, en, sí, en, sí, en, en sí, sí. En gracias, no. pero... Al contrario, muchas gracias. Eh. Igualmente, un saludo a ustedes y a los bienes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Gastón Remi, eh, docente economista, que nos trataba de, de, de aclarar algunas ideas. La verdad es que yo este, no estoy muy al tanto de las cuestiones económicas pero este por lo menos yo tenía varias preguntas para hacerle que... no, es, es interesante porque no se cae ni en la visión catastrofista de decir o sea, de decir, che, está todo mal pero todavía el gobierno, desgraciadamente tiene rienda para seguir endeudándose Como... claro, justamente eso yo le quería preguntar porque si esto se viene dando y se, repitiendo constantemente, ¿qué capacidad tiene el gobierno de seguir eh, poniendo miles y miles de no, millones de pesos? Lo, decía ¿no? Lucita que hasta puede eventualmente si llega a una situación crítica hacia finales de año puede pedir un crédito del FMI claro. sus íntimos amigos entonces le van a dar el crédito el tema es que estás hipotecando a futuras generaciones y mientras tanto eh, estos intereses especulativos se las llevan pero se las llevan con palas por un lado beneficiándose de estas pequeñas devaluaciones y por el otro lado metiendo plata supuestamente para esterilizar esta, esto a partir de las levadas, con lo cual también obtienen una ganancia magnífica, o sea, una bicicleta financiera, como bien decía Gastón, para mí. Así es, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Exacto. Y ahora ya... Un no, poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Así es. Eh, ¿Está todo listo, Pancho? Escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas. de la Lotería Nacional, ¿y qué pasó? Veinte millones de 20 millones de 20 millones de 20 millones de Compro dólares, compro boyes, voy a tasa, cuagas más. Voy a bolsa, cambio acciones por cheques falsos He comprado algunos órganos, pago en merca para ganar Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta Arjencar Vean qué linda mujer que es esta ché canudo, ¿no? Realmente los quiero muchísimo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 mañana de lunes a viernes de 10 a 12 horas www..org.ar ahora sí 10 y 38 me siente mucho más relajado esto es el enredando a las Mañanas estamos en la ciudad de san salvador de jujuy Eh, no, no, no, apurate que ya vienen ahora el... <risa> <No, risa> un poco, ¿cómo no? Bueno, eh, ¿vamos a la próxima nota? Vamos bueno, <risa> la no. próxima nota. Eh, bueno, se, se da una situación muy particular, ¿no? En un... este En Hipólito Yrigoyen, una ciudad... Digamos, tristemente célebre, porque ahí también se han dado muchas represiones a los trabajadores del ingenio del tabacal. Eh, pero pasaba una una ruta que transformaban en autopista sin prever rotonda de acceso al pueblo. Claro, Partiendo una autopista que parte del pueblo que y que no puede conectar partes del pueblo. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo harán, no? Estamos en contacto con Miriam Chayle, vecina de Hipólito y Goyen. Miriam, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, buen día buen a Bueno, ¿podrías contarnos cómo se llega a esta situación, eh, no sé cómo llamarla, estrafalaria? Sí. <risa> Una locura total, un desmadre total, situación económica de algunos que no piensan en el pueblo ni en la gente, solamente en su bolsillito. ¿Me entienden? Claro. claro. Es, eso, esto, esta situación, 10 años construyendo la, la la ahora autopista para hacer 23 kilómetros, cualquiera que empiece a sacar las cuentas claro. en otro lado, esto, estos 23 tramos lo hacen en 6, 7 meses claro. cuanto mucho un año con la tecnología y todo lo que hay pero bueno, estamos así 10 años para hacer 23 kilómetros y lo peor, mal hecho la gente de orán la gente de orán que va y viene, como lo digo Chichanal, Colonia de todos lados, tendrán que ver la deficiencia de la ruta ah, parche no. por todos lados ¿Es la ruta miedo? nueva? La ruta nueva. Oh. Es una ruta nueva. Es más, del lado sur ya está partida la ruta. Y claro. todavía no están los vehículos pesados. Así que vamos a, a, a esperar que devorone todo eso con los vehículos pesados. Nos van a desechar. Porque el juez Montoya dictaminó que se haga el acceso norte en, su, en la rotondas. Perfecto. Y resulta que ahora Estaba todo bien, fuimos, hicimos los papeles correspondientes, burocracia por aquí, burocracia por allá. El juez Botoya pues, terminó. En la, su resolu, resolu, resolu, resolu, resolución dijo, perdón, este, que se tenía que eh, hacer una rotonda provisoria. Ajá. Porque esto es un, esto es una zona urbana. Bien. Escuchen bien. Dino la presidenta la vicepresidenta michetti camuflada camuflada en una ambulancia de orán a pichanal y pichanal a orán no se llegó por Hipólito y boche porque no se llegó Bien. a qué vino a darse una mano con el eh, juez Montoya? Claro. o vinieron hasta para algo que no quieren que se destape no. ¿por qué? porque esta es una multinacional una constructora multinacional española y se cose un rumor fuerte que el socio de esta multinacional española, la constructora es el primo hermano de, de, de Mauricio Max Jorge, Jorge Calcaterra uh -huh. entonces yo digo nadie se enteró que tenía Michetti después de cuánto de cuánto cuántos, cuántos dos, dos años y medio uh -huh. nadie se enteró, nadie dijo nada Bueno, la cosa no solamente termina ahí, la cosa es que nos quieren cerrar todo, nos quieren cerrar todo. Si no hubiese sido, porque ayer, ayer a la, a la a, eh, antes de ayer, la, la, la, la gente no hubiera salido, hoy tenemos cerrada de punta a punta el pueblo. O sea, la autopista no, no tiene aquí, derivación para entrar al pueblo. no. Porque si nosotros del lado del norte tiene que cruzar dos veces el pueblo para salir a la rotonda que está en Tabacán, ir a la mano derecha y recién tomar ahí la, la autopista. Okay. Más de 500 metros. Okay. Cuando antes teníamos dos entradas y salida Sí, ya teníamos la entrada y salida autóctona, porque ya estaba autóctona que me costaba hacer las rotondas. ¿Qué? Claro, dice, "No, es que no no se puede haber una rotonda, no puede haber una rotonda en una autopista." Pues bien, cámbienle el nombre, es una travesía urbana. Es es un paso urbano. Cambienle el nombre y háganlo no la rotonda como quiere, como como tiene que ser. ¿Qué? Nosotros nos, nos dicen que de acá a un año y medio, dos años, que sí van a hacer el eh, puente elevado. No queremos más mentira. Okay. Porque nos puede pasar dos cosas, dos cosas nos pueden pasar. Una una es que no se haga nada, ni una cosa, ni la otra, o que ellos terminen terminen de de de, de, de, de encerrarnos nosotros. Entonces la gente va a quedar a portar ahí hasta okay. que se haga las rondas como el juez Santiago Montoya dictaminó a viva voz en Radio 1 que se iba a hacer una rotonda provisoria como la que tiene la entrada de orán Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. Que él, como juez federal, haga cumplir su mismo claro. dictamen. ¿Me entiende claro. Porque hace dos días atrás vino, escuchen bien la gente de orán escuche bien, vino y dijo, Yo estoy enterado de todo y claro. al satto dijo no sabía que no estaban haciendo que, que, que no, no habían hecho nada Epa como claro. si primero decís si primero decís que estás enterado de todos los movimientos como juez federal y al rato, y a los a, a los segundos me decís que no sabías que no estaban haciendo nada okay. qué es eso ¿A qué estamos jugando y otra cosa que me llamamo poderosamente la atención que no se puede hacer una infección ocular a las ocho y media de la noche. Pero por una parte estuvo bueno, ¿sabes por qué? Porque empezaron a circular los vehículos y casi se los llevan puesto por delante a él, a la gendarmería, y a, a, a, a, a la gente de vialidad y a los que veníamos por atrás. Eso es lo que nosotros no queremos no, no queremos, queremos evitar. Claro. Disculpe, estoy un poco... Sí, sí, sí, queremos sí. evitar. Queremos vale. que lo hagan la rotonda Queremos la eh, que nos reduzcan la velocidad, la velocidad, porque te pasan a 180 y eso no está bien. Quieren, nos, nos nos han alambrado para protección. La autopista es para para que no no no haya este accidente, por Dios la virgen, ¿de quién se están burlando? De la gente de Higüey, de la gente de Oran, de la gente de Pichanán? Hace siete días hubo tremendo accidente, ya y la autopista no está inaugurada y ya hubo un muerto. Ah, no me digas. ¿Ah? Sí, hubo una camioneta azul que que, que hubo un muerto. Uh -huh. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por eso es que yo estoy muy molesta, muy molesta. Vinimos acá la municipalidad a, a que nos, nos dé la cara el intendente. Justamente eso Oye. te queríamos preguntar, Miriam, digamos, que ¿qué dice el intendente? ¿Qué dice el gobernador? ¿Están al tanto de, de esta situación? Están al tanto, pero ¿sabes qué pasa, hijo? O, o señor, o no me gusta decir señor. ¿dónde? Hijo está bien. Bien, hijo. que <risa> acá, esto es una olla grande, que si se llega a destapar esta olla, va a saltar mer para todo al lado. Claro. Por eso es que nadie quiere hacer nada. voy imagínate, ¿cuándo vino Michep? ¿Cuándo? Y se vino camuflada. Ustedes como periodistas se tienen que haber enterado claro. que ella vino para acá. ¿Ah? No, ah, ¿cuánto no, digo? ¿A claro, quién vino? Claro. Claro. ¿Vino a darse un apretón de mano con quién? ¿Con el juez Montoya? ¡No! Vino a exigir. Haga la autopista y que quede todo callado. Pero, ¡error! Porque esto tiene que salir, llegar a Buenos Aires. Esto tiene que ser hasta Buenos Aires es un mesor si es fuera de ellos más pícaros más inteligentes que nosotros nos diga sabes que le hagamos la, la rotonda como quieren y que quede todo ahí callado nadie vach y, na, y nadie nadie va, va a decir nada y batea todo taparito me entiendes cómo es no. pero no acá esteguacel vino nos qué dijo tengan paciencia paciencia de qué si ya diez años estamos teniendo paciencia y nos siguen pidiendo paciencia, nos siguen pidiendo respeto. ¿Cómo vamos a respetar si ellos no nos respetan a nosotros? ¿Sí? Anoche eh, ayer estaba un señor eh, Juan Carlos junto con el muchacho Martín de eh, ingeniero de Vialidad. Mientras eh, el el Montoya le dijo, el fue Montoya le dijo, ¿cuánto tiempo pensamos que se, se puede hacer eh el puente elevado y no sé, tenemos que el año que viene, año dos años recién porque hay que hacer presupuesto. ¿Cuánto van a facturar por el amor de Dios? Okay. Otro chorizo más, otro robo más. ¿Ah? ¿Quiénes son los que se benefician con esto? No vivimos en ninguno, no nos beneficiamos nada. ¿Quién se beneficia? Los que tienen vehículos, ellos se benefician. Si okay. no es así, no, no nos espectaron ni siquiera eh, hacer una rotonda en la calle San Martín donde tenemos el hospital, porque usted vi, usted sabe bien la situación, eh, este, edilicia y y cómo están los hospitales. No hay remedio, no hay médico, no hay la, la ambulancia de, de ¿Cómo que la recibimos? ¿Ah? Entonces, cuando hay una embarazada, cuando hay un señor que le vino un infarto, ¿cómo hacemos? Tenemos que salir disparando hasta hasta Tabacal para volver a tomar el ingreso a la autopista. Okay. ¿Eh? No vamos a terminar de, de cruzar el pueblo, ya se pueden morir. Eso es lo que no están entendiendo las grandes la, los grandes genios. ¿Eh? Eso ni, es lo que no está entendiendo Iguazel, ni Blosser. Okay. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que nos están pasando. Entonces, eso es lo que me, me, do, me dolió. Me dolió. Que yo... Le digo acá al, al, al juez Montoya es un juez él dictaminó él resolvió y él dijo en voz busquen en Facebook live Ajá. cuando él le hicieron le hicieron la entrevista al juez Montoya bien que se iba a hacer la rotonda provisoria claro. hasta que se haga el puente elevado Claro. Y vamos a esperar dos años más, ¿cuándo van a seguir facturando? Nosotros queremos la, la, una sotonda, una sotonda bien hecha, con, con los reductores, como tiene que ser, que no le va a salir nada y la pueden hacer en 15, 20 días. Claro. En 15, 20 días. Pero no lo quieren hacer, porque hay intereses económicos metidos en el medio y nosotros no estamos incluidos en ese, claro ¿me entiendes? Claro, claro. No estamos incluidos en ese interés económico, porque no van a venir, bueno, ¿sabes qué? Toma, yo te doy plata y quédate callado, no, nosotros no queremos eso, no nos interesa eso, nosotros pedimos una rotonda, por lo menos en la iglesia, porque ya del lado sur no han tapado. Miriam, es una zona... Es, es gracioso, sí, sí que nuestros, nuestros difuntos lo tenemos que llevar, hacerlo pasear para poder ir a, claro. al, al cementerio. Hasta eso. Claro, ¿Sí? claro. Sí, disculpe. Sí, sí. Eh, no, eh, te quería preguntar, eh, justamente a partir de los intereses que hay ahí, si esa zona es una zona donde eh, eh, hay mucho tránsito de camiones. Sí. Claro. Sí, por eso es que le digo, ya la yuca de la CES Sur está partida. Okay. Y no todavía todavía no no no está este no está habilitada no está habilitada entonces ¿qué va a pasar ¿Qué okay. ¿Eh? okay. qué va a pasar si ahora está partida qué va a pasar así que ese es ese es otra cosa es una porquería lo que hicieron sacaron pedazo de la ruta vieja que tenían casi 45 centímetros de altura uh -huh. y han hecho una por 20 centímetros, decimos no de codear oh, ¿Ah? okay. se ha pagado tanto se ha invertido tanto para hacer esa porquería Ah llena de parte así que esto para el juez Montoya, al juez Montoya, como juez haga vale su resolución no puede ser que el juez federal este sea cómplice de lo de vialidad claro se hace cómplice de vialidad Entonces cómo fue él dictaminó y que dice que ordene que se haga las rotondas provisoria como él lo dijo, porque entonces estoy viendo que él que que él como juez federal ni pincha ni corta. Acá lo que mandan en realidad y punto, y se hace lo que ellos quieren. Claro, bien, qué difícil situación, no me imagino y ustedes cómo este en este momento digamos por estado mal tanto que habían cortado el, el, la ruta, rutas, cómo siguen, cuáles son los pasos que, que tienen pensado seguir? Eh, por el momento las rutas no están cortadas, tenemos que esperar que vengan este que van a decidir la gente, las rutas por el momento no está cortada, yo en este momento estoy en la municipalidad. Como siempre, el señor intendente brilla por su ausencia. Las veces que lo hemos convocado al señor intendente que se atorne a los autos convocados. Jamás jamás dio la cara. Capaz si que no está llegando fuera la vuelta por el tabacal y... ¡Ja, <risa> Era un chiste. Ah, sí. eh, jamás se ha personado. no hemos cansado de mandar papeles, todos los buracos, los venimos, lo buscamos acá, pero él si no está en Santa, está en Oran, o está tomando el cafecito en la refino o, o, o en la YPF. No, hermano. Y ahora sale diciendo que está enfermo. Pues bien, Jorge Gallardo, ya me conocés, soy Miriam Chayle, como amigo, compañero de estudio, pero si no te sentí capacitado, hermano, renuncia y andate. Deja claro. que, que que se haga cargo otro, que venga y vea lo malo que nos dejaron el pueblo. no eh, Hubo destino, van, van a venir mal destino, nos encierran. ¿Cómo va a quedar Igorigoyen? ¿Como Vespucio? No. Si nosotros queremos crecer, como cualquier pueblo, ¿qué le hubiera pasado ahora si le hubieran entrado dejado una entrada, una sola entrada allá? del lado norte, que no lo hubieran hecho las hotonas. ¿Ah? ¿Cómo iba a echar la gente? ¿Ah? Claro. Eso es lo eso es lo que la gente de ahora no ha comprendido, la gente de la colonia como, y de, de Pichanal no han entendido el daño que nos estaban haciendo a nosotros como pueblo. Nosotros simplemente queremos nuestro ingreso y egreso. Nada más. Como tiene que ser Eso es lo único, no pedimos que no hagan, no sé, autopistas, un, un puente aéreo, y no, no, simplemente que no hagan una rotonda provisoria hasta que vuelvan a hacer la facturación y presentar allá, ¿sabe qué? Otra cosa me estaba olvidando, yo estaría feliz de la vida, iría y le besaría los pies al abogado o a, o a alguien, que le diga, bueno, yo quiero hacer una auditoría okay. en avias data a vialidad provincial, y bueno, voy a hacer el área data, una auditoría a vialidad provincial, y te digo que van a empezar a salir cositas okay. que van a quedar todos ensuciados desde el, la punta del cabello hasta la puntas de la uña. Con eso te digo todo así es, pero bueno, bueno miren, es una hoja bastante grande sí, sí, agradecemos sí, sí. el contacto estamos justo corto de tiempo ya tenemos pactado otra entrevista así que bueno, eh, seguramente sí, bueno. en otro momento estaremos charlando de nuevo bueno, bueno, muchísimas gracias y disculpen, no, disculpen, disculpen. no, disculpen, para al no, contrario, muchas gracias y, y, y bueno, muy relevante el tema, así que vamos a estar seguramente sí. siguiéndolo para hacer difusión Bueno, bueno, bueno, gracias, gracias, hasta luego Hasta luego hasta luego Bien, ahí pasaba Miriam Chayle Que nos comentaba, bueno, la situación que están viviendo ahí La gente de Politorio y allá en Salta este Le hicieron una ruta, dividieron el pueblo Y no le hicieron Dividieron el pueblo Y de un lado de la autopista Como decía, queda que el cementerio Y unas plazas Y del otro lado el pueblo Y entonces para cruzar del cementerio de la plaza Del cementerio del pueblo tienen que irse hasta Bacal. Eh, es una cosa Y aparte de 10 años siendo una ruta sobre facturación, ruta. A, arreglo, atentilo de Jorge Calcaterra que um, vamos a ver, va, vamos a investigarlo, vamos a investigarlo porque es un dato muy interesante. Eso. Así es, escuchamos un poco de música y continuamos con el real un... Música.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 Diez y un minuto, continuamos con Enredando a las Mañanas Ahora sí, ¿puedo decir que estamos tranquilos? Sí, no canté, yo que vos no cantaría, Víctor en cualquier momento entra el mono corriendo con una... Él está, está corriendo con la llamada como si fuera si tuviese Una papa, una papa caliente, caliente, ¿no? <risa> y no sabe qué hacer con eso este, 11 y 2 decía, estamos un poco más tranquilos Esto es Enredando a las Mañanas Estábamos diciendo que estamos en la ciudad de San Salvador de Cujuy Somos el colectivo Radio Pueblo y este está Matías aquí también, un dato de Ma colores Ma Matías, eh, no es que es importante nombrarlo Matías porque si quieres saber algo de lo que pase en Hipólito Urigoyen <risa> hay que llamarlo Matías él este, tiene toda la todo, data de que tal es concejal, de que Este... No, no, pero son cosas no informativas Por eso no las dijimos todo el puto No, no, lo no, tiene no el... sí, sí Pueden ingresar a puteriosmati.org.ar y... este... ¿Quién Ay, no, se no, peleó no. con quién? Sí. vecina <risas> Está tanto de todos. todo suba, Todo ¿no? suma Eso podríamos hacer si nos hubiese faltado tiempo mate. Exactamente lo, eh, lo teníamos que haber sentado al mate <risas> A ver, contanos cómo va la situación En el politurigo sí. Así es. Paso rápido los contactos Y arrancamos acá con Así, la próxima por... nota la gente que, eh, que se quiera comunicar lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o sino también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medio Alternativo, y ahí vas a encontrar toda la data. Te veo eh, sonriente ahora. Eh, sí, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Vamos para la próxima nota. Eh, bueno, eh, comentábamos al principio, no pudimos comunicarnos con Lourdes Ojeda, de eh, Atenti por lo visto tenía eh, algún problema en el celular, pero gracias a la acción de nuestro productor estrella y de eh, y de Flor también, de nuestra cumpa, eh, vamos a estar en contacto con Daniel Luna, también delegado de ATE, para que nos comente eh, bueno cómo se dio esta represión en el marco de una ya larga, prolongada lucha de los trabajadores y trabajadoras de Así estamos hablando de una lucha que llevan ya los trabajadores del INTI de tres meses con despidos, recorte, este, quita de presupuesto, todo, así que la verdad que queríamos preguntarle este porque ayer digamos cortaron este ah, General Paz, exactamente. Eh, cortaron General Paz en una protesta pacífica y bueno, fueron en Panamericana, claro. perdón, y fueron reprimidos por la policía de la ciudad, así que bueno, queremos preguntar Este como esta situación cómo está esa situación ¿Seliz? seguramente y preguntar también cómo son las características de, de esta larga lucha no porque se llega a esta represión luego también de meses de, de lucha pero bueno ya estamos en contacto con Daniel Luna, delegado de aAT eh, Daniel nos está escuchando. ¿Qué tal? Buenos días, te escucho bien. Bueno, Buenos días. días. Bueno, podrías primeramente eh, comentarnos cómo sucedió, cómo se cómo se dio la represión de ayer. Sí, mira, nosotros estamos, nuestro organismo está emplazado a la vera de la General Paz, una, una avenida muy grande acá. Eh, el Hacer movilizaciones sobre la General Paz para nosotros es algo habitual de toda la vida. Digamos, no es que es por hoy o por ayer... Cuando hay un reclamo, en general subimos una escena. Y en general no se hacen cortes, sino que se hace una visibilización de la protesta, que siempre queda uno o dos carriles de los de los cuatro o cinco que tiene, porque nos interesa que la gente vea que lo que pasa con el instituto. Claro. Eh, de hecho, uno de los grandes datos del conflicto ha sido la cantidad de bocinazos de solidaridad a nuestro conflicto. Entonces, cuando terminamos una asamblea, como consecuencia de que hace tres meses que nos están... Este, de alguna manera bicicleteando con la resolución de las reincorporaciones de los despedidos este bueno tenemos la asamblea va hola ¿Hola, hola hay un problema de comunicación ya se escuchaba ruido de, de fondo ahí viene el mono con su papá caliente le acabamos lleva, de entregar su papá y volvela a traer por favor Así ah, entonces fue en general paz el corte que realizaron el día de ayer donde Buen se bien, desató la represión. Ahí estamos, o sea, tratando de comunicarse de nuevo con, con Daniel Luna. La verdad que Veníamos tranquilos. Veníamos tranquilos. <risa> la verdad que bastante tranquilo, Pancho, lo veo relajado. Eh, sí, termino de comer hace poco. Está, está haciendo aprovechita. Sí. Se, se, se relaja y después <risa> Un saludo para todos los compañeros que nos están escuchando. Ah, así es, así es. Un saludo a, a Pacho, que debe debe estar en estos momentos cocinando este galletitas de harina de mandra ahora. Alguna de esas cosas extrañas que hace. Pancho le está copiando algunas recetas. Se me hace que se están contando mucho Sí, pero Pancho la mezcla con pollo, pollo claro. vieja y... Eh, y Pacho hace cosas más livianitas, ¿no? Come... Este polenta fría hay, hay cosas que son hay, hay cosas que cuando yo la miro digo es comida para el perro claro. digo, comida para el pancho no y a veces vienes con una eh, unos cereales qué sé yo solo si si se pudiese mi hijo ver... estaba comiendo eso no mi era padre. una masa de mi hijo ¿sí? sí sí sí sí podrías cortarte unos tomatitos de vez en cuando no? o por lo menos cortarlo en cubitos para que quede lindo <risa> che, bueno eh, nos ponemos un poco serio ¿Nos ponemos un poco serios? Mono, apurate. No, se perdió. Se quedó sin materia. Las conclusiones que saca son muy interesante Y si le da pagado... Capaz es que no quiere responder. Eh, me parece que estaba intentando contar toda la historia. Empezaba recién a contar toda la, Empezaba la historia. Empezaba a contar toda la historia. Che Pancho, un poquito de música Exactamente, ¿sí? bueno, nos vamos a hacer, hacer un serio. pequeño alto Hasta que Mono vuelva a calentar la papa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 Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé, fíjese que pueden echar mano la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata que eso es lo que nos hace pueblo caterva libre con su bulla Es cierto Tato me dijo tengo tan presente que roja y negra en la página hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera Allí se tejen las sanredes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. Con alternativo sonrió socarrónamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más. 11 y 14, continuamos con el Redando las Mañanas, ahora sí, ya estamos acelerado de nuevo, tenemos pocos tiempos y tenemos poco tiempo de los entrevistados también, así que bien, vamos, estamos ya en contacto con Orlando Carriquén, Orlando Carriqueo, secretario de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche, se cumplió hace poquito, cinco meses no del asesinato de Rafael Nahuel, Eh, en una lucha, además, por eh, las tierras, ¿no? La, la, la situación, la circunstancia, en, en ese caso en particular, del lago Mascardi, pero en general toda la lucha por la tierra eh, eh, de, de los pueblos originarios en general y en particular ahora eh, del pueblo mapuche. Así que queríamos preguntarle a Orlando, bueno, a cinco meses del asesinato de Rafael, este, cómo se da esta situación y cómo se da la situación de las tierras, ¿no? Eh, my my buen buenos días a todos a todos y eh, gusto estar hablando con ustedes y sí, la verdad es que, que el panorama en, es complicado tanto en lo social como en lo económico para las comunidades para toda la sociedad también argentina me aparece pero bueno fundamentalmente nosotros en lo que se refiere a la lucha histórica por el territorio que no nos ha costado Eh, muchos peñ y la desaparecidos presos políticos hoy Facundo Guala preso político sí. parece que, que es algo que atraviesa la historia de la argentina y que y que al, al, en la mirada de las comunidades es, es todavía un problema irresuelto resuelto en, en tanto la sociedad nos ve como ajeno a la a, a, a la integración de este país ¿no? y me parece que que tiene que ver eso, que se conforma desde el Estado, ¿no? con con esto de con esta mirada tan persecutoria de, de, de las comunidades, especialmente del pueblo mapuche, y en ese sentido denunciamos que a cinco meses de, del asesinato por la espalda del peño Rafael Nahuel no hay ningún prefecto ni preso ni procesado. Eh, y sin embargo, sí el Estado y los gobiernos provinciales y nacionales han conformado eh, una, una suerte de comisión. Tenemos no, algún problema. No, me parece que el problema es el celular este. ¿eh? Eh, Ahí estaba otro. <risa> me parece complicado. que el problema es el celular este. ¿De ¿eh? quién es el celular Eh, no sé eh, vamos a hacer algo monomada desde este otro celular porque eh, el problema me parece que es el celular. escuchamos un poco de música poco y música. solucionamos el problema y continuamos con el enredando de las mañanas. dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por Radio La Riachuelo. Sumba La Colectiva. Tumaratum. Che La Colectiva La Red La Red Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Emprendiendo las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma. 11 y 20, continuamos con este trastabellado, enredando las mañanas que hoy tuvimos, la verdad que... Totalmente, porque además además descubrimos <risa> que no era el celular, sino que efectivamente fue un tercer contacto... <risa> que se nos cae. Que se cayó. Pero no en tercero, un cuarto. Un cuarto. Un cuarto de contacto que se nos cae, pero bueno, son cosas que pasan en la vida de la radio Este, bueno, estábamos, eh, se cortó recién la comunicación La magia negra Para eh, mí que el Apachu, como no pudo venir, no quería que salga todo bien Para mí eso, para mí es che Y hizo unas galletitas de ojo de sapo y harina de mandrágora y... Hasta el, no, hasta el apecido dirige Maloís va, siempre digo no, malos no, no, apellido. no, no, <risa> es, apellidos. Absolutamente todos los de Red Andrés decían malos apellidos. Que no lo hagas sería lo, <risa> lo, lo raro. <risa> Orlando Chariqueo, estábamos hablando con él, no, que es de la... No, no, lo dijiste mal. Char... Carriqueo. Carriqueo. Bueno, Carriqueo, este, que él es de la mesa coordinadora eh, del Parlamento Mapuche, bueno, que nos contaba esta situación. Ellos se han pronunciado en esta semana este denunciando ¿no, el vaciamiento por parte del Gobierno Nacional Este, los diferentes programas que ayudan al territorio ah, sí, mapuche, ¿no? sí, sí, sí. digamos, de distintos financiamientos. Bueno, sabemos, estuvimos nombrando al comienzo de este programa lo que está pasando con la Agricultura Familiar y parte de estas comunidades también trabajan con diferentes proyectos y subsidios Totalmente. de la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, Así que bueno, ¿no? Y entre eso, digamos, también el no funcionamiento y el relevamiento de la ley 26.160. Así que bueno... Bueno, este, vamos a la próxima nota. Vamos a la próxima nota. Los vecinos de Villa Libertador, en Córdoba, tienen un sostenido reclamo eh, por la situación, en fin, de la infraestructura sanitaria. Estamos en contacto con Claudio Casas. este eh, Claudia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, hola. ¿Qué tal? Hola. Buenos días a la radio y a la audiencia. Bien, ¿podrías eh, comentarnos eh, cómo, cómo se llega a este reclamo? bueno eh, se llega eh, zona sur ustedes saben que durante estos años eh, ha tenido una un creciente nivel de, la, de las cloacas de la vendría a ser de la, de la napa de la napa y eh, los pozos negros y las casas han cedido eh, han colapsado y bueno y en este tiempo eh, las casas están sufriendo eh, deterioros tremendos y ya no hay lugar donde hacer más pozos, porque está la napa muy arriba eh, a 25, 30 centímetros en algún en algunos lugares, cuando debería estar aproximadamente a 30 metros, porque ustedes saben que cuando se cava un pozo para un pozo negro sí. eh, debe estar aproximadamente a 25, 30 metros. Antes nosotros acá en esta zona llegábamos para hacer un pozo negro a una perforación de 30 metros. Luego, bueno, eh, fue fue el eh, cambiando la situación del suelo, y hacía a los 20, a los 18, a los 12 y ahora verdaderamente las napas están, para decirte, a 25 centímetros en algunos lugares, okay, saturadísimo. O sea, eh, ponés la pala para poner un geranio y te sale la materia fecal. Claro. Okay. Ya. Yeah. ¿Y cómo cómo cómo es que se ha llegado a esa a esa situación? Eh, bueno, es una es una situación que tiene que ver, a ver, ...con... ...principalmente con el suelo... ...pero principalmente... ...también con la desidia de los gobiernos... ...que han pasado durante estos años... ...y en esta sesión... ...les va a, les va a tocar eh, hacerse cargo... ...de que el... ...la, la falta de políticas... ...de... de, de, de ...vendría a ser eh, sanitarias... Eh, ha, ha, ha, ...ha terminado en esto... Eh, ...estas obras deberían haberse hecho mucho antes... ...porque ya hay un estudio de suelo de hace aproximadamente 14 años atrás, no sé si ustedes recordarán el, el, el, el antiguo inodoro gigante que fue para hacer las vacas eh, de barrio Santa Rosa. Entonces esos estudios quedaron guardados y en el olvido porque el señor Perazzi, que hoy tiene una función pública, jamás entregó a nosotros, a los vecinos que veníamos por esta lucha de las napas, eh la, los estudios ni siquiera para decir eh, esto se va a venir, tienen que ir a, a, ayudando a, a los vecinos claro. a que progresaran en este en este camino hacia las cloacas. Claro. Claudia, te queremos preguntar, digamos ¿ustedes han realizado alguna denuncia, bueno, en la justicia, cuál es la situación judicial? No. Y eh, para que te cuente de la denuncia de, de frente a la justicia, estamos con el amparista Luis Rocha, acá justamente, eh, que él se puede dar detalles al respecto. Perfecto. Ahí te paso con él. Bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oh, hola, Luis. Eh, bueno, queríamos preguntar eh, cuáles son las distintas instancias no de este amparo. Bueno, las instancias del amparo eh, es un amparo ambiental y sanitario, que fue cursado hace más de un año y medio, dos años y medio prácticamente, en donde en contra de municipalidad y provincia para que tome medidas por respecto a las aguas hervidas y la ahora, bueno, eh, antes era la salud la que afectaba y bueno, ahora se está perdiendo patrimonio yeah. físico como son las viviendas, ¿no? Yeah. Eh, justamente hoy vinimos un grupo de vecinos, los viernes, el recurso de amparo la Cámara ordenó que todos los viernes nos juntáramos eh, funcionarios de provincia, funcionarios de municipalidad y vecinos para ir resolviendo eh, los temas urgentes, medio plazo y largo plazo. Eh, hoy teníamos una reunión bastante importante en donde teníamos cosas, que, eh, que digamos distintos tipos de sugerencias e inquietudes que presentaron de parte de los vecinos y no se presentaron las autoridades al lugar que siempre se hace. Eh, es una irregularidad que no ha sido informada ante la justicia sí y que nosotros hemos elevado un acta se lo hemos dejado al director del CPC y ahora nos estamos dirigiendo al Poder Judicial a, para dejarle a, a la justicia o sea dejarle la, la constancia de que hemos estado y que no han aparecido ¿y cuáles serían a partir de ahí los distintos pasos legales a tomar? bueno los pasos legales a tomar Eh, primero lo que nosotros estamos reclamando de que den fecha de cuándo inician las obras pro acá lo cual eh, municipalidad decreto arbitrariamente 33 manzanas declaradas como emergencia sanitaria y que el juez lo, lo digamos lo tiro abajo diciéndole de que los, la, la emergencia sanitaria es para toda para villa Libertador y todo el barrio valedaño sí en segunda instancia, es que Municipalidad anunció con fondos propios a hacer solamente 15 manzanas las, las obras de cloacas, siendo que primero se conocían 33 y que nosotros reclamamos por toda la zona sur. Entonces eh, vamos a ir pidiendo por toda la zona sur porque los destrozos son tremendos. A medida que va pasando el tiempo, va pasando lo que pasó el martes, se derrumban casas, hay más de 150 casas en peligro de derrumbe, la cual no reconocen eh, porque tiene que ser deshabitada la defensa civil si es si ellos mismos han dictado la emergencia sanitaria tendría que estar claro. la defensa civil permanentemente chequeando de que no pase ninguna cosa de esta claro, claro, claro, claro. y este, bueno eh, sí. sí bueno, nosotros ahora nos estamos dirigiendo para entregar una nota a, a la justicia eh tratando de, de que regule la presencia de tanto los ministerios de ambiente de provincia y de municipalidad y que dan explicaciones de por qué no se hizo la reunión hoy y el viernes pasado se hizo una reunión, o sea, se hizo un acta de una reunión que nunca existió y tuve presente. No quieren que participemos para que no de digamos, no quieren escuchar a la eh, no quieren escuchar al pueblo, quieren seguir con la decidia que me han venido dañando durante todos estos años. Ahora ellos, de todas formas, ustedes como paristas, ellos tienen la obligación de oírlos, ¿no? Exactamente, que tienen la obligación de ver Así que no sé qué, qué medallos tomará la justicia ahora. Nosotros nos movemos por medio de la justicia. Claro. Eh, y confiamos en la justicia. Eh, de hecho, la justicia fue el único camino que hemos encontrado para, para poder llevar algún tipo de solución, ¿no? Claro, claro, claro. Este, Luis, eh, querría hacerle una pregunta a Claudia, ¿podría ser? Sí, aquí te paso Perfecto, Claudia. gracias. Bueno, gracias. gracias eh. Al contrario, gracias Bueno, muchísimas gracias. Eh, no, no, quería, Por... queríamos hacerte una pregunta más, eh, una pregunta Difícilia. más. Eh, ¿Cómo es vivir en el en, en un barrio con eh, bueno, con toda esta problemática, ¿no? Eh es difícil porque nuestro barrio es un barrio de muchos niños. Claro. Eh, yo no vivo en la zona crítica, vivo cinco cuadras a, o seis eh, más arriba, pero se nos hundió el poste. Claro. Eh, o sea que no estoy en la zona crítica, como dice Luis, no estoy dentro de las manzanas. Pero formas, embargo, sí afectada. Se nos hundió el poste. Entonces, y estamos en la, en las calles principales, por donde, pas donde pasan los colectivos, el movimiento mismo de, de la asfalto y de los colectivos con los patas van dañando más todavía las casas, porque está flojo el, el, el suelo. Claro. Es, es, es tremendo lo que nos está pasando. Es realmente eh, un daño ecológico enorme. Nosotros en la zona sur tenemos eh, cuatro espacios sumamente fuertes de contaminación. Fíjense, una zona tan humilde, una zona donde nos falta el derecho a la salud, Tenemos un gran basura, basural a cielo abierto, claro. tenemos un canal maestro inmundo realmente, las ratas se meten adentro de la casa de la gente a sacarle la bolsita de basura, con eso les digo todo. Claro. Eh, tenemos las napas que han subido y que salen por el inodoro de las casas Yo, desgraciadamente, tengo que ser dibujarlo, porque a ver, la radio lo muestra, claro. la radio eh, solamente te te hace que escuches claro. y que utilice su imaginación entonces eso es lo que hay que contarme y tenemos por el otro por el otro flanco que tenemos eh, en, en zona sur eh, la, la situación de la gente de, de porta que eh, está contaminando a la parte oh, de inaudi claro entonces entonces realmente estamos sitiados Por, la, por una contaminación continua, más las antenas, más la fumigación que se hace en los campos eh, eh, aledaños a Santa Ana, más todo lo que pasó con Taín. ¿No es mucho para esta zona sur? Una de las zonas, además, más populosas de la ciudad, ¿no? Exactamente, 300.000 habitantes. Claro. Claudia, justamente eso, ¿no? este ¿Cuál es la reacción de los diferentes vecinos frente a este conflicto? Primero, hasta que no empezaron a ver lo que pasaba en sus casas, eh, era como que le pasaba al otro, como pasa siempre, ¿entendés? Claro. Hasta que, bueno, van, se van armando, se van armando eh, cuestiones, a ver, de, de dos o tres que se dijeron, bueno, ¿qué te parece si hacemos algo? Dos o tres más por acá, y bueno, y ahora estamos armando un gran cabildo abierto que va a ser luego del, luego del 20 viendo qué fecha exacta, este jueves vamos a decidir, que si ustedes nos quieren volver a llamar, este jueves vamos a decidir qué días de mayo se hace el gran cabildo abierto en la Plaza Villa Libertador por el derecho a la salud. Perfecto, perfecto. Bien. Así que si nos quieren volver a llamar y, sí, y estar a eh, atentos a eso, hay eh, un, un hermoso grupo se ha hecho de vecinos que están dispuestos a dar la lucha eh, por, por el derecho a la salud en la zona. Bien, Claudia, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto eh, eh, para preguntar cuándo se va a realizar, cuando lo hayan decidido, ese cabildo abierto y seguramente va a haber compañero de la RNMA de Zumba la Turba allí también este, cubriendo. Muchísimas gracias, ¿eh? muy amable. Al contrario, gracias. Bien, ahí pasaba Claudia Casas, vecina de ahí de, de Córdoba, ¿no?, que están viviendo... Esta vecina delisa. de barrio Libertador. Eh, libertador, eh, eh, yo vivía hay un tiempo, yo viví cerquita en barrio Santa Isabel, eh, buena parte de mi infancia la pasé ahí, ya por aquel entonces eh, pintaba para ser un barrio muy populoso, Santa Isabel II vivía, este, de bajos recursos, ¿no?, Y, y efectivamente, eh, las problemáticas es algo que se, que, que, que se observa cuando vos pasas, incluso desde el, desde el colectivo, ¿no? Desde el colectivo ya podés ver las conse distintas consecuencias de la realidad esta que marcaba que marcaba Claudia. Eh, 300.000 habitantes. La ciudad de Córdoba tiene 1.300.000, ¿no? O sea estás hablando de una parte sustancial de la ciudad un millón trescientos mil entre Córdoba y gran Córdoba no estás hablando de una parte sustancial de la ciudad eh, un barrio además que, que, que por, por cuyas características se encuentra un poco más alejado que otros barrios del centro eh, del centro de la ciudad no así que eh, la, se, se pueden observar las condiciones en eh, eh, de, de alejamiento de los centros de poder, se puede eh, observar si la desidia solamente desde lo estructural. Así es, ¿no? ¿No se queda con la imagen de la Córdoba bonita? Exactamente. Y, y bueno, digamos la Córdoba... Córdoba dentro de Circunvalacio. Eso, ¿no? Yo tenía este, algunos conocidos que me contaban que villas que estaban dentro de la ciudad de Córdoba fueron sacadas de ahí digamos claro. para hacer construcciones de grandes edificio el posito, por ejemplo, sí, sí, sí, sí, en donde estaba el posito hicieron una gran superficie. Así es, así que bueno, este, la verdad que bastante preocupante la situación, vamos a estar en contacto de nuevo sí, con es. Claudia para ver este qué resolvieron y qué no se No teníamos resuelve. ninguna canción para este tema, este, así que Pancho, Pancho siempre tiene algo de los redondos, exactamente. dando las la mañanas. Ma El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por radio. radio la la Riachuelo, Sonbola colectiva. Su maratón, lleva a rescatar la colectiva, la retaguardia, la retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El de las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma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 Dice que los pueblos originarios tenemos distintos tiempos. Claro. ¿viste? <risa> no son los tiempos del capitalismo. Exacto. Pero bueno, eh, sí, la verdad es que, que una situación complicada en lo económico por, por el desmantelamiento de todos los programas que, que tienen que sostener la ruralidad, que no es la ruralidad del campo de la pampa húmeda, ¿no? Que, que a, la, a los cuales le han bajado la retención...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 no, no me digas, no, no me digas. <risa> Esto es cómico eh, o sea. es, es frustrantemente cómico Uy, encima la estoy llamando a la mamá del mono No <risa> <risa> este... Puse para llamar del nuevo mamá <risa> Puede ser que no estábamos hablando con Orlando Y el mono le pidió algún familiar de él que se haga pasar por Orlando <risa>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 y eh, la familia de macri eh, hacenados de, de la provincia de buenos aires de la oligarquía eh, me parece que ahí está el centro eh, del, del, del gobierno no cuál es el núcleo del gobierno la representación que tiene bueno echever el presidente de la sociedad rural que es el primero que no quería que se aprobara la 26 la próroga de la 26 160.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 semilla que la vida será un dulce ràcimo y en el mar de las uvas nuestro vi.